Mekkan etapa 17. Regresó a Kadija, su corazón se estremeció cuando vio, así que me aparté de su horror, y fui a él a Raka Naufal, por lo que le dijo que es la profecía.